Oh, my g o Good day. o d a y in America. Welcome. a r a n o n t h e weather is not t h r o b l e m But a r b i k a i n e Buen día más, aquí estamos, eh, en las ondas de la tarde. Para todos vosotros, en esta tarde lluviosa, en esta tarde, en esta tarde tan especial... ...donde tenemos el placer de contar con los sonidos del universo... ...con aquellos sonidos que de alguna manera nos han recordado... ...nuestros antepasados, nuestras vidas anteriores... ...y hoy, en este programa especial... ...queremos recordar a todas las personas... ...que hoy nos están oyendo, nos han oído y nos oirán... ...durante los siglos que vienen, los pasados y los futuros... ...gracias por estar siempre al otro lado... ...al otro lado, escuchándonos... ...dedicándonos el tiempo, el espacio... ...y también, ¿por qué no decirlo?... ...dedicarnos... ...vuestros mejores deseos, como son siempre... Los de los nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por gracias por a ti, Lorenzo, gracias a ti, de verdad gracias a ti por estar incondicional. No, no, no, de verdad, de verdad. Gracias, gracias, gracias a vosotros porque no, durante hombre. todos estos años h eh, a b é i s estado escuchando, habéis estado siempre escuchando eh, a pesar de, de l ruido, a pesar de, de los pesares, a pesar de De todo, siempre habéis estado ahí Gracias a ti, no, de verdad Te lo digo, te lo he dicho siempre o lo he dicho siempre a todas las personas Que estáis ahí detrás personas que estáis delante No, no, no, lo digo en serio Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo lo digo Y no lo digo por decir, y no lo digo por decir si Lo digo en serio Y no lo digo por decir Lo dices por decir No, lo dices por decir No, no lo digo por decir Lo digo, no, lo digo Lo digo, basta No, no lo digo por decir. r si y lo digo por decir! ¡Que no! Si lo dices por decir